Mujeres pensionistas luchando por una vida digna. Mañana, en el Centro Cívico Salburua de Gasteiz, celebraremos la quinta Asamblea de Mujeres Pensionistas, una cita anual en la que las mujeres del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria hemos ido abordando temas relacionados con la realidad específica de las mujeres pensionistas, como son la brecha de género, las pensiones o el tema de cuidados. Luchamos por una vida digna para todas las personas pensionistas. Pero esa vida digna para las mujeres supone mayores cambios que en el caso de los hombres pensionistas. En esta quinta asamblea, precisamente, vamos a hablar de una vida libre de violencias machistas, poniendo en primer plano las características de la violencia machista contra las mujeres mayores. Porque no es igual la violencia machista que sufren las jóvenes que la de las mujeres mayores ni tienen el mismo punto de partida, porque hay que tener en cuenta que las mujeres de mayor edad han sido educadas en un rol de esposa y madre, por lo que muchas veces es difícil romper, en especial cuando esa mujer mayor no tiene ingresos propios suficientes. Por eso, hablar de una vida sin violencia machista está unido a la reivindicación central del movimiento de pensionistas de Euskal Herria en estos momentos. Equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Hay que tener en cuenta que son las mujeres las que tienen las pensiones más bajas, porque sus salarios han sido más bajos, sí, pero sobre todo porque han dedicado una gran parte de su tiempo a los cuidados, lo que les ha llevado a pedir excedencias, reducción de jornada e incluso a abandonar el mundo laboral. Y todo ello hace que a día de hoy, en la CAP, 66.000 mujeres tengan una pensión por debajo de 1.184 euros, el actual SMI. A esas mujeres les han dicho el PNV y el PSE que no les van a subir las pensiones, con su retraso en el Parlamento Vasco a la ILP que exigía crear un complemento para las pensiones mínimas equiparándolas al SMI. No al complemento y no al debate. Y les deja con pensiones de miseria que no les permiten llenar la cesta de la compra ni encender la calefacción. Por eso, desde esta asamblea de mujeres pensionistas vamos a convocar una movilización de mujeres para denunciar el veto del PNV y del PSE a la ILP. Un veto que, además de antidemocrático, va en contra del derecho de las mujeres a una vida digna y mantiene la brecha de género en las pensiones. Que no nos hablen de igualdad. Luchar por la igualdad de mujeres y hombres exigía y exige un compromiso político para complementar las pensiones mínimas hasta el S.M.I., conscientes de que entre quienes cobran esas pensiones son mayoría las mujeres. Y a eso han dicho no PNV y PSE. Y vida digna es también derecho a ser cuidadas con dignidad, lo que exige un sistema de cuidados público universal y de calidad. Nada que ver con el cuidado a día de hoy, privatizado, insuficiente y de escasísima calidad, además de explotador de las trabajadoras de este ámbito. De eso hablaremos también en la quinta asamblea, porque mientras haya violencia machista, mientras siga habiendo pensiones de miseria y mientras los cuidados sigan siendo responsabilidad de las mujeres y estén en manos privadas, las mujeres pensionistas no tendremos una vida digna. Y por ese objetivo seguiremos luchando. Emacume pensio dunac… A Herrera.